Estamos en una puerta del Ministerio de Trabajo de Nación, acá en la Capital Federal. Acabo de terminar el acto masivo de, de esta marcha histórica que se llevó adelante en la Ciudad de, de Buenos Aires, eh, que contó con la presencia de todos los sindicatos de prensa de lo ancho y a lo largo del país. Eh, los que están nucleados dentro de la Petra, de la Patren, de la Petracom, de, del cifre de Capital, del Cifreva de Córdoba, Mar del Plata, Mendoza... Bueno, todos los sindicatos se presentes para decir base de despidos, base de precarización laboral. Eh, el sector de prensa está viviendo hoy por hoy una situación muy compleja. Ya denunciamos dos, más de 2.500 despidos en el sector, de los cuales miles se dieron en la ciudad de Buenos Aires, en donde acortaron muchos medios, cerraron muchos medios y... Eh, de los empresarios aduciendo la falta de pago de falta de, de publicidad oficial siendo que años anteriores habían recibido millones y millones de pesos eh, y nunca invirtieron en sus medios y cuando dijeron cuando ellos tomaron la decisión de despedir a los trabajadores ni el tra ni el gobierno ni nadie eh, pusieron un freno ahí.